Estimados amigos oyentes, muy buenos días Hoy estamos nuevamente en esta radio emisora Estamos terminando la semana en este programa Manantial de Fe No obstante, continúa la iglesia La iglesia sigue, continúa, sí, camina la iglesia Con el poder del Señor Jesucristo en esta mañana voy a orar por los dolientes y los enfermos. Algunos días que no hacía esto, pues no lo sentía de Dios. No quiero que sea una rutina, sino que sea algo que sale de la voluntad de Dios para que usted tenga la bendición de Dios. Claro, es bueno también de, de tener un día especial, porque la gente se, eh, se recuerda de eso. Pero quien está deseando la bendición de Dios, la busca, busca la bendición de Dios. Dios está ahí para todo aquel que llama, todo aquel que busca hallará. Entonces en este programa voy a orar por los dolientes y por los enfermos, por aquellos atribulados, los que tienen problemas, los que necesitan empleo, en fin, por tanta cosa que la verdad eh, hace que la vida sea un poco difícil. No obstante, tenemos un Dios bueno. Y en esta mañana entonces, estimados amigos oyentes, traje para ustedes un himno. El himno de la victoria. Dios tiene victoria. Y ahí está la gran victoria para ti. Canta entonces Polo Negrete. Entonces, estimados amigos oyentes, en cuanto el CD esté pronto en el computador, entonces vamos a escuchar ese lindo himno. No obstante, quiero decirle y convidarle a nuestra iglesia, la iglesia que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630. Esto queda en la población Pedro Aguirre Cerda. Si usted va por Conchitoro, vaya hasta el lugar que se le denomina de una fábrica la Volcanita ahí al frente está hacia la mano derecha yendo hacia el río en la ahí está la avenida Salvador Allende vaya por la avenida Salvador Allende llegue al número 630 de la avenida Salvador Allende ahí hay un supermercado detrás del supermercado ahí está el templo, la calle José Victorino Lastarria, número 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, la cual está esperándole y hay un lugar para usted para que tenga la bendición de Dios. Nosotros deseamos que, a ver, conocerle a ustedes que nos han llamado tanto por, por teléfono, Y que, y que se interesan en las cosas de Dios Deseamos que esté con nosotros Y a todos nuestros hermanos y hermanas que alguna vez nos visitaron También pues, vayan a la iglesia Visítenos, no hay compromiso en que usted vaya En que usted participe con nosotros Si usted quiere quedarse, mejor todavía Porque así, ¿no es cierto?, engrosa las filas de las filas espirituales De soldados espirituales de Dios Que Dios le ayude Que Dios le bendiga Grande y poderosamente Por eso que queremos que en esta mañana Haya una bendición especial para usted Y vamos a orar entonces al final de este programa Quiero entonces desearle esto Que es grandemente eh, de nuestro corazón Si, sí, de, de nuestra voluntad de, quiero desearle que grandemente Dios le bendiga Estamos esperando que el computador acepte el, el CD Muchas veces sucede esto Pero no importa porque aquí estamos aprovechando el tiempo Para saludar a nuestros amigos Voy a saludar a mi amigo y hermano en Cristo El hermano Cristian El hermano Cristian está de cumpleaños hoy Y para él un abrazo cariñoso, efusivo y nuestro hermano sabe que le, le queremos mucho la congregación toda le quiere mucho y yo, mi familia o mis hijos te, tenemos un, un cariño especial para este hermano que Dios le ayude en su trabajo un trabajo muy arduo él ha mantenido su fidelidad en la iglesia Dios le bendiga hermano Cristian Carril si, sí, nuestro hermano Cristian Carril que vive allá en peña Peñalolén que Dios le ayude, de allá viene, se desliga y, se des... y viene a asistir los cultos. Anoche estaba en la iglesia, Dios le bendiga poderosa herma... poderosamente, querido hermano. A lo mejor compartimos por ahí una tortita en la noche, en fin. Que Dios le bendiga, un abrazo cariñoso de este pastor reverendo Moisés Alvear, de Ariel Alvear, de Pablo Alvear y lógicamente... ...del que lo quiere mucho, Neftalí Alvear. Ahí está entonces para nosotros el himno precioso, la victoria... Lloré Hijo Yo estoy aquí hoy una gran victoria tengo para ti sí, para ti hermano, para ti hermana joven, señorita sí, Dios te va a dar la victoria primero hay que luchar pues para tener la victoria y muchas veces salimos heridos en la batalla porque la batalla muchas veces aunque sea pequeña pero son difíciles y muchas veces las batallas parecen difíciles Pero cuando Dios las toma de sí mismo, a ah, nosotros no tenemos que largar ni siquiera una saeta, ni siquiera una flechita. No, nada tenemos que hacer porque Dios lo hace todo por nosotros. Dios tiene una gran victoria para ti. Lucha, pelea, linda la, batalla de la, la buena batalla de la fe. Sí, que Dios te bendiga este himno precioso que cantó nuestro hermano Polo Negrete tan tan lindo, tan precioso las palabras que utiliza que nos dan fe, nos dan fe ¿por qué? Porque son pa palabras ungidas, himnos ungidos que está deseando el beneficio para mí y también para ti. Luego estaré leyendo unas una porción de la palabra del Señor, la cual nos trae fe, nos trae la fe bendita de Dios al corazón. Dice así en Mateo, o San Mateo capítulo 4, voy a leer del versículo 12, del versículo 12 hasta el final, que dice así, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, que era su ciudad natal, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima,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 Y los sanó Y le siguió mucha gente de Galilea De Decápolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado del Jordán Amén Usted ha leído, usted ha escuchado entonces lo que yo he leído Y podemos entonces nosotros pensar que mucha gente le seguía a Jesús ¿Por qué le seguía mucha gente? Tal vez aún no había alcanzado la bendición que ellos querían La sanidad Solución de sus problemas O simplemente querían seguir a Jesús Porque su alma Su alma Estaba estaba tan ligada a las palabras del Señor Que no necesitaban otra cosa No querían otra cosa a no ser escuchar la bendición de Dios ahí estaba Dios en forma humana hablando con ellos y aquellos entonces le seguían a Jesús, mucha gente de Galilea de, de Cápulis, de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán que ya al otro lado del Jordán eran otros, otros países como Siria bueno en esta mañana siga Jesús por fe porque voy a orar, ahora voy a tomar estos minutos para orar, de manera que usted que está doliente, que está enfermo, que tiene problemas, o siente que algún espíritu del diablo quiere apegarse a su vida, que los demonios lo persiguen, ahora firmese en la fe y crea en el Señor Jesucristo y en la oración, usted diga crea Señor Jesús, crea crea y, y diga creo Señor Jesús creo en su poder libérteme sáneme esas palabras solamente palabras de su corazón y palabras ungida con fe y va a recibir la bendición entonces amigos oyentes Estoy preparado para orar. Si puede, cierre sus ojos o ponga como acto de fe un contacto con esa aparato de, de, de radio que usted tiene. Y va a ver y va a sentir la bendición, la sanidad la libertación. Así sea, Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, una mañana preciosa, de un día precioso, de un tiempo tan lindo que usted nos da. Yo también, Señor amado, deseo que usted en esta mañana y en este instante tome las oraciones, tome la fe profunda de esas almas que desean la sanidad. Señor, oro y pido a usted que liberte a los que están con estrés y depresión, o aquella depresión nerviosa los liberte por su poder aquellos que están con estados febriles o neuralgias o resfríos o reumatismo sáneles dios mío ponga su mano poderosa y sáneles aquellos que están con gripe o con dolores ósteos musculares Molestias gástricas, náuseas, vómitos, bronquitis, nefritis, cistitis, inflamación, alergias O hematomas, o heridas, o contusiones Dios mío, usted es especialista en todo esto Le ruego que los sane, por la fe Porque están creyendo, yo creo en su poder O aquellos que están con agotamiento mental, o ansiedad, o inquietud Sí, Señor, para usted no hay nada imposible. Te puede sacar todos esos dolores de la neuralgia facial, neuroalgia facial o de bronquitis agudas. Oh, Señor, para usted no hay nada imposible. Aquellos que tienen miocarditis o angina de pecho, Dios mío, para usted no hay nada imposible. Tome su corazón, límpielo. Señor amado, dele la fuerza a ese músculo tremendo. Señor bendito y dele una nueva vida Aquellos que tienen supuraciones, abscesos, otitis, paperas O calcificación ósea O aquellas mujeres con cólico menstrual Dios mío usted puede actuar en esos cuerpos por la fe Y reciba la bendición Reciba usted, reciba la bendición en el nombre de Jesús y la sanidad Infecciones renales Sistites agudas, afecciones glandulares, deficiencia circulatoria. ¡Oh, vejez prematura! Señor, usted puede hacerlo. Para usted no hay nada impo no, nada imposible. Aquellos que tienen anemia. ¡Oh, sí, señor! Aquellos que están dolientes de los pulmones. ¡Ah, señor! Usted puede hacer nuevo esos pulmones como yo lo he visto con mis propios ojos. Aquellos que tienen incontenencia de orina o oh, inflamación de vejiga, oh Dios mío, denle la sanidad. Aquellos que tienen cólicos, insomnio, aquellos niños con insomnio o oh, dentición dolorosa también, Señor, actúe sobre esas vidas pequeñas. Afecciones al hígado, debilidad, ay, que tienen hemorragias o oh, diarreas, aquellos que tienen neuralgias, ortodónicas, sí señor, o cefaleas, o dolor de estómago, la gota, o jaqueca, o fleberi, flevaritis también. Sí señor, para usted no hay nada imposible. Aquellos que están con ese romadizo durante tanto tiempo, ponga su mano sobre ellos. Pido señor, por aquellos estudiantes, que les es difícil aceptar o mantener, Señor, aquella atención para poder recibir eh, eh, recibir aquella enseñanza, ayude esos estudiantes, porque sufren ellos y sus padres también. Aquellos matrimonios que están, Señor, quebrándose, que están agrediéndose. Oh, Dios mío, ponga la paz entre ellos y resucite el amor entre ellos. Qué lindo ver matrimonios del brazo, abrazado de la mano. Sí, Señor, con sus hijos dándole palabras de aliento y de conformidad a los hijos, amando esos hijos, hijos que van a captar lo que sus padres tienen. Aquellos que están sin empleo, Dios mío, denles empleo que ellos necesitan con un salario que merecen también. Oh, esos problemas que hay en el hogar, problemas muchas veces de ira, de enojo, de odio, muchas veces de ira o oh, de agresividad. Dios mío, amado Dios, usted puede solucionarlo para aquellos que están pidiendo en esta mañana, aquellos ancianos que están olvidados, olvidados por allá en una casa. Mueva a los familiares para que vayan a visitarlos para que vayan a acariciar a aquellos ancianos y aquellos ancianos que no se pueden valer por sí mismo Dele la fuerza, Dios mío. Sí, mi Señor, aquellos que están, Señor, sufriendo de la pobreza, de la pobreza porque no han podido superar las vicisitudes. O aquellos, Señor, que sufren pobreza, Por causa de sus mismas acciones y actitudes Ayúdenles para que recapaciten Y denle lo que necesitan Aquellos que están metidos en las drogas, en los vicios Drogas, eh, eh, alcoholismo, tabaquismo Y un sinfín de otras cosas terribles Mi amado Dios Ponga primero la mano en la familia En la familia, mi Dios Y también aquellos que están sufriendo esto y que están padeciendo y no pueden largar los vicios, corten la cadena hoy por su espada poderosa del Espíritu Santo, corte esa cadena y sean libertados, libertados por su poder, aquellos que padecen de penas o tristezas o angustia en su corazón, Dios mío dele la victoria. Dele Señor amado a ellos entonces el gozo, la alegría, el contentamiento Para que así Señor sean victoriosos Se lo pido y se lo ruego Padre Celestial Porque usted es nuestro Padre de los Cielos Que todo lo puede y lo recibimos Recibimos la sanidad, recibimos Señor la solución de los problemas Recibimos la bendición en todos los aspectos Bendición espiritual bendición material bendición moral en el nombre de Jesucristo así sea amén y amén Señor Jesús amén. entonces estimados amigos oyentes Siento que hay muchas personas que han estado ligadas y otros incrédulos por si acaso. No obstante, mi Dios es real. Mi Dios, el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna, es real y es presente. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y si usted ha creído de corazón, ahí está la victoria. Espérela con fe. Sí, mantenga la fe en el Señor. Que nada lo aparte de la fe para que reciba plenamente toda la bendición del Señor en su vida. Que hoy sea un día precioso, maravilloso, donde aquellos pies que no podían andar, hoy día anden. Aquellas manos que no podían levant levantarlas en alto Hoy día tengan la movilidad A que el corazón débil Hoy día sea fuerte, poderoso Que la bendición de Dios esté en su hogar Y haya paz y bendición Me despido entonces De este programa Manantial de Fe en este día Para volver el lunes Si Dios así lo permite Vaya a la iglesia Le convido nuevamente Le digo, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Vaya a dar su testimonio, sí, vaya a dar el testimonio o decir, mire, escuché por la radio y sucedió esta bendición para mí. Y listo, y lo voy a grabar para decirlo por la radio, pues. Si usted quiere o si no, en silencio vamos a dar gracias a Dios por estas bendiciones. Me despido entonces hasta otro programa, cuando Dios lo quiera. Ojalá el lunes en la mañana de 10 a 10 y media en esta radio querida. Radio Puente Alto 107.5. Sí, mi amigo Juan Carlos en la técnica también se despide. Y yo, el reverendo Moisés Salvear, me despido ahora. En la misericordia, en la paz En la bondad y en el amor De Dios Amén